En esta ocasión pienso que Chop Chop cuenta con altas posibilidades de vencer a Maidana mañana por la noche. Yo pienso que puede noquearlo. Escuchame bien, la única manera de que Maidana gane es que Corley baje sus brazos. Pienso que Maidana fue hecho para Chop Chop. Maidana podrá noquearlo si Chop Chop hace una pelea estúpida, pero está tan preparado a medida que se vayan sucediendo los rounds. Este chico Maidana estará en grandes problemas. Te digo más. Hace cuestión de seis semanas viene este señor X Climas y nos ofrece el combate con Maidana. Y de inmediato me dije, oh Dios, esta pelea es perfecta para Chop Chop. Tienes todo para ganar y nada que perder. Todo el mundo espera que Chop Chop sea destruido, pero Maidana nunca, nunca, nunca ha enfrentado a un boxeador. De la destreza, velocidad, experiencia, voluntad de ganar y determinación de Chop Chop. Y le dije, ganarás la pelea.